Tradición del año, unos van alegre s y otros van l l o r a n d o Navidad que vuelve, tradición del año, unos van a l e g r e s y otros van l l o r a n d o Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegre. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren. Que nunca llegará Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando, Navidad que vuelve, vuelven las parrandas, en f i e s t a de reyes, todo el mundo canta.